Fue muy asociados. En calcio y asociados. Y ya empezó. muy asociados, ¿viste? ¡Tota, a todos ustedes, bienvenidos a esta edición de fútbol y asociados yo soy Edison Guapaz Zambrano, les doy la más cordial bienvenida, vamos a detallar y comentar lo que ha pasado en el acontecer deportivo y futbolístico nacional e internacional preferentemente nacional, eso sí Y estamos aquí en Fútbol de Asociados, un gran abrazo, un saludo para todos ustedes Con la fraternidad de siempre, amigos, amigas, chicos, chicas que nos escuchan recurrentemente Aquí el podcast de Fútbol de Asociados, ¿Cómo te va, Edi? ¿Qué te cuentas? Bueno, bien, majetreado, cansado, hemos visto bastante, bastante fútbol, he tenido, fútbol claro que sí. he tenido muchas otras cosas también que hacer, lastimosamente Pero ya estamos aquí en el podcast de Fútbol Asociado. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy Sebastián Calero. Y les recuerdo que estamos aquí gracias al aguante de Metal World Porque Metal World es asesoría en software y hardware siempre a la orden en Metal War. No, estamos aquí además gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Si es repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, usted lo puede solicitar, ver, revisar a través de electrosupplies.net con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Electrosupplies, momento de titulares, gracias por escucharnos una vez más, bienvenidos todos y todas. Vámonos. La semana de Copa Sudamericana para los ecuatorianos. El Quito pudo triunfar frente a Tigre. Barcelona y Liga de Loja no pudieron contra los brasileños. Vamos a detallarles todo lo que aconteció en estos duelos del torneo continental de esta parte del año. Ya estamos también en la fecha espejo. Esta fue la fecha 12 del torneo ecuatoriano. Segunda etapa Copa Credife con resultados que ponen aún más candela a lo que viene siendo este interesantísimo torneo del 2012. Deporte Vario, Deporte Niñado, se viene la Fórmula 1, también lo que ha sido la Recopa, torneos europeos y demás. Esto es Fútbol y Asociados, estamos cerca de iniciar con el programa. Esté atento usted, a mi caballero. Gracias al guante de Metal World, porque Metal World es la asesoría en software y hardware, siempre a la orden Metal World. Y como no, cómo no, estamos también gracias a Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido usted lo puede solicitar a través de electrosupplies.net. Todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, además de piezas, varios repuestos electrónicos para el iPod, para el iPhone, para todos los teléfonos inteligentes. De pronto si necesitas un cablecito, un puerto USB, demás piezas que de pronto se empezaron a dañar y te hacen falta. Electrosupplies se los puede proveer, ya sabes, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido electrosupplies.net. Y estamos en Fulvio asociados. Hubo Copa Sudamericana, bueno, te decía que tal vez no fuera lo más apropiado que pusiera hoy música brasileña de por allá, bueno, ya, pero, pero ya está, ya está. Era para matizar un ah, pero, poquito no, el ambiente, ya. ¿no? Esto no, más... eh, es música más bahiana, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya no pega porque eh, los equipos <risa> ecuatorianos eh, perdieron entre equipos paulistas y gauchos, y, y gauchos así gauchos, que... Así es. Así que no importa. Bueno, la cosa es que esta semana se fue particularmente activa para los cuadros ecuatorianos. Arrancaron los octavos de final. Duelos eh, que se cumplieron entre martes y miércoles. Restan los que se cumplirán eh, poster, posteriormente. Y casi todos ocuparon, eso sí, a, a equipos de nuestro país la próxima semana igual habrá partidos de Copa Sudamericana, pero bueno, eh, los octavos de final se inauguraron, entonces con el duelo en, en el Estadio Atahualpa de Quito este martes frente, entre Deportivo Quito y el cuadro de Tigre de allá del norte del Gran Buenos Aires, un buen y justo triunfo de Deportivo Quito, dos goles por cero eh, en la tarde quiteña, tarde lluviosa, ya, ya ha regresado el La de siempre, pues en esta ciudad llueve, llueve, ya, ya sabes que a mí no me gusta mucho, pero bueno, eh, era necesario de todas formas. El cuadro de deportivo Quito eh, de, fue, yo creo, creo claramente superior a, ante un, un tigre que en el primer tiempo trató de, trató de aglutinarse ahí con un buen orden defensivo, me gustó mucho la actuación del marcador de punta izquierdo Lucas Orbán, que aparte de, de batirse con la hormiga paredes y, y, y tratar de destruir lo que era el, el juego por el... <risa> que es... el gas lagrimógeno está afectando en este momento a nuestro amigo Eddie. Está en están no allanando es la casa, hermano. creo <risa> no, respira, no, no. respira hermano ah, no, quema, aquí, algo, sí. quema algo, quema algo sí. quema la computadora Quémate los zapatos, no, me los pies, sin... quema algo, el humo eh, te va a ayudar, qué bárbaro, no te oye, mojes la cara, sí. no te mojes la cara Embragué mal, no estaba aquí, <risas> no, yo ni fumo, eh, no, no, embragué mal, loco. pero ya, ya estoy nuevamente eh, La cosa es que, oye, qué bárbaro, no sé qué me pasó, pero el eh, ya te, no, ya te, te, te estaba describiendo Ya que no meriendes mientras estamos grabando el podcast, viejo No, no viejo, ya, <risas> es muy tarde, estar, la, la digestión atravesó ahí. Debe ser la digestión, loco, pero bueno, la cosa es que por el costado derecho, que es el principal punto de referencia claro. deportivo, Quito tuvo una buena labor de contención, este, Lucas Orbán. Orban. Y en, y en medio campo, el cuadro de Tigre trataba básicamente hacer la destructiva, ¿no? Eh, evitar que se junte por ahí Saritama con Santiago Morales, la subida por la izquierda de, de Ruscudeda era importante, pero... Tal vez la labor demasiado sacrificada, no sé si le termina de, de, de sentar tan bien al, al volante y por lo por momentos marcador de punta argentino. El Deportivo Quito tuvo bastantes problemas en el primer tiempo porque no podías llegar al área, intentaba de media distancia, un clásico recurso cuando juegas aquí en Quito. Y la verdad, no le no tenía tan buen pie. Era, era superior, tenía el balón, pero finalmente no, no era peligroso. En el segundo tiempo, eh, el, el director técnico Rubén Darío Insúa tuvo un, un cambio fundamental en este momento. Eh, y la cosa es que ubica en el segundo tiempo a Juan Gonzalo Lorca, el chileno... Eh, Importantísimo, claro tu señalas Ese cambio fue fundamental parte que la intención manifiesta De ganar el partido eh, Se traduce en ese tipo de variantes Ofensivas, pero la del chileno Es la fundamental, fue la figura del partido A la larga, ¿verdad? Así es, es la figura del partido y sobre todo Insúa arriesga quitando un volante de marca Como Alex Bolaños No hacía tanta falta, puesto que el Tigre nunca se animó tanto a atacar. Bueno, realmente fue poquísimo lo que hizo en la bola ofensiva el cuadro argentino. Y bueno, a partir de la entrada del Orca, otro fue el cantar para Deportivo Quinto. Él convierte el primer gol. Clarísimas las intenciones, sacar un volante de equilibrio, meter un, un media punta, un volante ofensivo... Es arriesgado y era lo que se necesitaba muy bien. Dices que marca el primer gol y aparte asiste en el segundo, pero el primero es un golazo. Es una linda anotación, ¿no? La, la agarra un rebote desde fuera de las 18 yardas. Pega el zapatazo, casi sin acomodarse prácticamente. Bien esquinadito, imposible para el portero Javier García. Era la primera justa innecesaria para el Deportivo Quito. Que eso sí, ya en el segundo tiempo fue superior, el, después el Tigre algo trató de intentar sacar el empate pero pero bueno, el, el Quito también en esos momentos buscaba un poco que, que Tigre se se suelte ¿no? que deje de estar tan aglutinado eh, dentro de su propia cancha, dándole un, a veces el balón, intentando a ver que hasta dónde se animaban era interesante lo que hacía, por ejemplo, el 19 este Rubén Bota que corría ahí por el, los extremos y, y cada tanto eh, buscaba generar peligro aunque no tenía no tenía con quién conectarse este jugador Diego Tacla muy fácil de pronunciar para nosotros los chiteños porque Tacla eh, tuvo un mal partido Uf, claro. casi nada casi nada de él Y cuando entró Federico Santander puso un poquito más de peligro. Pero en general sí. Tigre en cuanto a ofensiva casi nulo. Poquito, eh. poquito, muy poquito. Eh, vine el segundo gol entonces de Deportivo Quito. Mauro Vila eh, en proyección de Juan Gonzalo Lorca. Eh, entra La solo área al área. Y Corre muy bien Vila. Y el y pase de Lorca es milimétrico. ¡Eso no podías hacer, Narciso! ¡Ja, <risa> No, eh, y más fácil, más, más clara Más expedita La, la posibilidad para Narciso Mina hoy, sido, Esta hoy. semana ha pasado Narciso Mina De héroe a villano Hace la, rato en mala racha Y resistido ya por la Las malas rachas son las malas rachas loco Pero bueno no, pero el, lo De sea, Barcelona vamos a hablar ha después de es imper Este gol Hay mérito Tanto de quien eleva el pase Mauro Vila juega de primera El chileno Con mucha claridad y finalmente Lorca cómo hace la diagonal, como lo tiene que hacer un 9, como lo tiene que hacer un goleador, le gana las espaldas a la saga y claro esas pelotas son difíciles de marcar porque normalmente hay, hay quienes prefieren no marcar la diagonal y dejar en trampa del offside al delantero al que pica ¿no es cierto? Pero también si es que no pica a cubrir el central, normalmente eso se agarra en postas con el lateral. Es súper difícil y, eso, y por eso es que esos pases son tan efectivos con esa diagonal. Le gana las espaldas a todo el mundo y qué bien que corrió, la proyectó con las justas, no hubo adelantado. La definición además fue eh, digna de decir que de, de, de decir que en este partido hubo dos anotaciones exquisitas, dos goles de gran cartel, de gran nivel. Y terminan... Terminan siendo figuras los los extranjeros, ¿no? Sí, extranjeros que vienen siendo muy cuestionados desde su llegada con... Eh, Nelson Acosta, en este partido hicieron justamente la diferencia los, los dos, tanto el, el chileno como el uruguayo. Eh, Ruzcuidera tuvo una labor más bien sacrificada en el como te había contado por el costado izquierdo, pero bueno, poco a poco empiezan a funcionar en el cuadro deportivo Quito, al menos a, a nivel internacional, porque todavía en torneo local está terrible la cosa. 2 por dos por cero eh, justo y necesario, es un marcador mmm, bastante manejable. A la hora de, de jugar el partido de vuelta. Bueno, el, el, el mal antecedente para la memoria de la hinchada del Quito es que cuando el cuadro azul grana estuvo más cómodo, peor le fue. Eh, acordémonos lo que le pasó con la Universidad de sí, Chile es eh, eh, La cosa es que Tiene un marcador manejable Es un 2 por 0 Si es que Quito juega inteligentemente con Usando el contragolpe Usando eh, lo, lo, los desbordes De paredes El buen toque de Saritama Y, y de pronto hace un gol Le ponen serios de aprietos al cuadro de victoria Bueno que o que juegue en Victoria y yo creo que tiene toda la ventaja para poder acceder a cuartos de final de Copa Sudamericana dentro de una leve una ruta un camino 2012 eh, que ha sido favorable pues para Deportivo Quito con rivales que no son precisamente de muchos pergaminos lo que sí hay que decir es de Tigre que en la parte posterior no estuvo mal es cierto sí, bastante que le... ordenado Cierto que le, le le marcan dos tantos, pero tienen perdón, tiene que ver mucho más el mérito de los ejecutores, porque son dos goles de de esos inatajables que uno acostumbra a, a nombrar a, a calificarlos o así. Sí, y eh, claro, entonces, el segundo eh, era era probable que el Quito ganara, pero por ahí con un gol de diferencia, algo así, Edison. No se esperaba un 2-0 por cómo iba el trámite del juego, ¿verdad? Estaba siendo bastante apretado esto, de pronto estaba para el 1-0, para el 2-1, eh, como habían sido los anteriores partidos de Deportivo Quito justamente, pero el 2-0 le cae realmente de maravilla, fueron dos jugadas más, más aciertos de la gente del Quito que errores defensivos de Tigre, porque un, bueno, un, un remate muy difícil para atajar, el segundo un buen y preciso balón, una habilitación en la cual eh, los defensas Tenía muy poco que hacer, bien por Deportivo Quito sigue avanzando y ese dinerito que se acumula tras pasar fases en estos torneos continentales le servirá bien para todo lo que son sus deudas, eh, momentos de apremio con el servicio de rentas internas, con sus jugadores mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, Habrá sin que duda. Ver. Y bueno, por ahí lo, lo que nosotros exagerábamos un poquito... ...eso de que el Quito más bien debería preocuparse un poco más del campeonato nacional... ...no deja de ser una exageración. De todas formas, esperaríamos que la buena uh, presentación... ...de esta uh, de este martes se repita el fin de semana. Eso sí, lo, lo esperamos porque el Quito es se comprometer. Es necesario. Sí, es justo y necesario, obligatorio además, más que necesario. Este, te quería decir nada más... Que el clima, bueno, ya cambió, estamos empezando a tener lluvias, días más fríos. Eh, se evidenció en la cancha. Creo que eso también lo aprovechó en los disparos, por ejemplo, el quito. ¿no? Es difícil atajar ese tipo de, de, de balón. Con balón mojado. Hay que saber utilizar a su favor, siempre lo, lo recalcaremos, todo lo que es el entorno de, del campo de juego, ¿no? Desde la y... hinchada, sí acudió en un número... Eh, Digamos, razonable decente, para lo que cuenta... nosotros conocemos que es la cantidad de hinchada de, del quito que, que acude normalmente al, y tomando en cuenta que era todavía el horario de tarde laborable. el horario laborable eh, lluvia etcétera sí sí fue un número un número aceptable entonces creo. lo del quito augura que pueda mantener hasta ahora el quito no, no pierde el 100% de efectividad en copa sudamericana si sí, va cinco partidos jugados 5 ganados Se espera que siga así, y bueno, ya será de ver cuando tenga rivales más difíciles. Eso con el Deportivo Quito, hoy no fue tan dichosa la jornada para los cuadros ecuatorianos, recibieron a clubes brasileños con mucha experiencia con mucho recorrido, sí, sí, se y no, no fue suficiente el buen juego, el ímpetu, el vértigo que tanto Barcelona como Liga de Loja intentaron poner en sus respectivos partidos, Gremio derrotó uno por cero a Barcelona, se comenta, eh, hasta cierto punto podría estar de cuento de, de, de acuerdo, en que fue un resultado un poquito injusto, ya que Barcelona siempre propuso el, el fútbol, siempre intentó atacar, hacer un buen juego, toque de balón, velocidad, centros, pases la, la, la pero careció de efectividad y tú sabes que con los brasileños eso es un pecado mortal porque en las pocas que tienen generalmente suelen concretar. Este cuadro de gremio, típico, clásico, cuadro gaúcho, esos cuadros que más parecen uruguayos que brasileños, eh, pegan mucho, marcan bien, eh, un poquito amarretes feos para, para verlo. si es que tú eres neutral, pero bueno efectivo a la final, y ciertamente también el gremio cortó, eh, contó con un poco de fortuna, cuando no salían a cortar bien los defensas de pronto eh, fallaba el delantero de Barcelona, y si no eh, atajaba muy bien el portero Marcelo Grohe que yo creo que tuvo una bastante buena actuación, y si no por último la suerte, ella ya parecía como como decía un buen amigo nuestro, colega con discípulo Jorge Luis Rubio conocido por ser hincha de Barcelona y ya parece que a ser, estaba rezado en verdad era algo por el estilo y, y la verdad es que Barcelona sobre todo los primer, el primer cuarto de hora, bueno a mí yo era viendo ese partido pero decía aguántate un poquito porque salió pero con todo, fue como cuando en las corridas de toros recién sale el toro pero a la brava y, y poco a poco fue un poquito perdiendo la brújula y, y el ritmo de, de juego Pero era de todas formas promisorio, prometedor ese juego tan, tan vertiginoso de Barcelona. Llegó es esta de Narciso Mina que roba un balón cerca de, de la media cancha, llega solo, pero define muy mal. Y bueno, como estas tuvimos algunas en este partido. Sí, el, el portero se acostó para el costado al que quería que le defina Narciso. Narciso le hizo caso y fue fácil para contener finalmente para la figura del juego. Eso, ante los ojos de quien le preguntes, que fue eh, Marcelo. Eh, Marcelo no hay, no, hay, no hay duda, no hay duda. Fue la figura del partido. Realmente, si se lleva los tres puntos Gremio, es gracias a la gran gestión de este elemento. Muy buen Oye, portero, muy buen el portero. Gremio siempre ha tenido... ¿Te acuerdas en el... No, justo que yo estaba haciendo el recuerdo, el, el, recuento, el recuento histórico en 95, cuando tapaba Darnley? Uh -huh. Qué buen arquero que era este, incluso fue, fue seleccionado, aunque finalmente perdió la pulseada en la Copa América frente a Dida, que era bastante joven hace tiempo. La cosa es que sí, eh, y como siempre, o sea, ya te digo, estos, estos de cuadros gauchos más parecen cuadros de uruguayos, sí. como son cercanos, eh, con buenos porteros, buena defensa recio y eso eso fue lo que yo yo para mí hizo su trabajo, no es que como decían en Fox eh, fue un cuadro que no hizo nada, que fue horrible. Pero Barcelona sí propuso pro, pro, pro, o sea, la la cosa es que decían que no hizo nada, es, es que Gremio hace su mérito desde el punto de vista que que buscó su partido defendiendo, ensuciando, pero hizo su mérito, no es que fue un mal o sea, un bueno, mal hizo... cuadro cae cae goleado. Pues. Yo creo que hizo lo que lo que proponía, ¿no? de ahí que eso, a quien le pueda Gustar el fútbol, dudo mucho que le agrade O sea, es, no, si eres es, neutral, ese es el punto Tal vez, ese eres es el alguien, punto eh, No sé, mexicano, quieres ver este Partido ¿O o Realmente rey, te, te no. da un poquito de iras Güey, pues. pero no, Solo defienden y, y para mí Barcelona hizo lo suyo Tiene un buen medio campo eh, Damián Díaz, Matías Doyola Son gente que sabe muy bien con el balón Pero estuviera en una particular, sobre todo Narciso Mina estuvo una desacertada noche y viene teniendo partidos flojos desde hace un par de semanas. Se espera que no se lo acabe, ¿no? De pronto le sentaría bien un banca. Un, un yo de, creo que sí. De, de, de, claro, par de jornadas. O sea, en la yo banca. creo que le va, le va a venir bien a Narciso Mina a descansar. Estos son los momentos en los que el técnico tiene que saber obrar con mayor, mayor tino. Bien, el estadio se quedó mudo cuando le marcaron ese tanto a Barcelona, Oy. había intentado, había don't... probado Oy. de varias maneras, había desviado el portero Marcelo, eh, había intentado de fuera tanto Arroyo como Díaz, tiros desviados, definiciones erradas, un par por ahí de mina, y... Era impensado que el gremio pudiera marcarle un gol a Barcelona de jugada en el 2 a 2, en el 1 a 1, porque eso sí, en eso estuvieron impecables los tres del fondo de Barcelona. No hubo un solo la, balón en el que les ganaran. La cosa es en que Campos y Erazo están teniendo problemas en los balones detenidos, jugadas, prefabricadas, Hay que que des se desentienden y hemos visto eso en, en algunos partidos de Barcelona e incluso de la selección ecuatoriana. Bueno, eso también hay que decir Edison, Que es trabajo bastante Ya de campo, trabajo de técnico Trabajo táctico Porque tomar ese tipo de balones eh, Está clarísimo el error A ver, pierde la marca cuando Es, es el típico balón que te lanzan uh, Fuera de los 5.50 Para que no pueda salir el portero Se quede entre salir y quedarse Es el típico centro templado Bien elevado en el que entra alguien en diagonal para rematar, y usualmente pasa lo que pasó, pierde la marca el que lo persigue, porque entra con toda la velocidad y el envión, pero se supone que ahí hay un hombre dentro de la saga, que es el encargado de reventar esos balones porque le vienen frontales, que sería tendría las de ganar en teoría, y era heraso, entonces entre la marca que pierde a Maya Y entre la pasividad de Erazo que no salió a cortar ese balón como le correspondía... Te cabecea fácil, ni siquiera es que saltó tanto o, o tuvo que esforzarse mucho... Pero le, le marcan a le marca Barcelona-Berley... No sé, yo creo que... Además que te marquen al minuto 44, demuestra que tal vez hay, hay errores que podrías de cuando... porque yo te digo número uno hay ese error en la posta en la marca dentro del área pierde el uno no le persigue las pisadas y el otro en cambio no hace su, su función digamos hubo un doble error táctico y después ¿Y cuando... falta de concentración que te marquen tal vez al 44 Eddie cuando es balón detenido y es uh, cuando y está acabándose un partido un primer tiempo solo le puedes achacar a la desconcentración Y qué pésimo, pues en esos instantes un gol en contra, el, eh, condicionó mucho a Barcelona en el segundo tiempo, inclusive con un hombre más había sido expulsado Toni, no, no pudo expresar dicha superioridad con goles, Barcelona seguía buscando, haciendo su, su buen juego asociado, pero... De cuando cada vez que podía gremio le, le ensuciaba el partido y justo ha estado uno de uno que nosotros no no sabemos gustar mucho que es el señor Elano hmm. un un jugador, un jugador que sucio, es sucio Elano eh, Sí, sí esto es, toda ha, ha sido así. Y ha sabido elano. bastante. Eh... sí, sí, sucio Elano, no no no, no, no sé qué más decir. <risa> eh, eh, sí es la verdad, loco. En general el gremio un juego sucio, o sea esto esto fuera de esto fuera de cualquier fanatismo patriotero y peruinchismo pero qué feo que, que jugó el gremio y realmente ensució el juego, o sea eh, siempre como tú dices y en eso te apoyo en cuanto a tu criterio el que gana hace su mérito pero eh, futbolísticamente no o sea no no no no gusta no gusta y ...y el ano fue uno de ellos, uno de los que pegó... Y ...incluso este Cleverson... Eh, un... lo, ...lo habíamos visto ya en Cruzeiro... ...si no estoy equivocado, ¿cierto? Eh, ...es un jugador maño... yo digo Clever... Eh, ...un jugador ma... mañoso que lo andaba buscando ahí... ...a Brian de la Torre... Eh, ...intentando hacerle sacar tarjeta... ...y Barcelona sí se desconcertó... ...se desconcertó bastante... Eh, ...y creo que termina muy confundido y así, y así arranca también el segundo tiempo, ¿cierto? Así es, de eh, ya empezando a desesperarse, pues ese juego ciertamente y con el gol en contra desespera, generalmente eh, hace perder a la cabeza y, y, y hace confundir las ideas ofensivas y Barcelona de lo que era un impetuoso equipo en el primer tiempo, poco a poco ya fue perdiendo las fuerzas y era justo el juego que, que buscaba el gremio y encima ya hasta con mala suerte corrían, porque por ejemplo esta que, el, ¿cuál fue este defensa? No sé si fue Naldo el que cabecea y casi se mete un autogolazo pero pega en el palo, otra este cabezazo me parece de Ferrera que finalmente lo saca un defensor de la línea, cosas por el estilo se veían en este partido y, y finalmente pierde Barcelona, el gremio no pierde en territorio ecuatoriano hace mucho tiempo generalmente se le hace difícil a los cuadros eh, costeños jugar frente a los brasileños y va a ser ya complicado en el duelo de regreso. Aunque veamos eh, qué tal se porta Gremio a la hora de proponer un partido. Yo, yo Aunque, creo que De sí. hecho no creo que ni siquiera te... bueno, como va con ventaja no lo tiene no lo necesita proponer, pero Yo creo que si juega como jugó acá, Barcelona le podría ganar tranquilamente. Barcelona ¿verdad? tiene sí. que jugar así, de la misma manera, eh, tiene con... Eh, no, no se les va a olvidar de jugar así a, a Díaz, a Oyola Michael Jackson, Quiñones también es una buena variante, José Ayoví así que bueno, Barcelona tiene que intentar eh, intentar el mismo plan que tuvo aquí en Guayaquil eh, cuidando más el factor de defensivo ahora básicamente. ahora particularmente si tuviera que plantar ese equipo allá en, en, en... Porto Alegre, eh, ingreso sin esa línea de tres, o con un volante de equilibrio menos. Sabes que Costas no hace malos cambios, tal vez no era lo indicado ubicarlo a Ferreira, tal vez lo más propenso hubiera sido, a mi criterio, meterlo a José Allovi antes para abrir la cancha, porque justamente lo que pasaba es que se amasaban en el centro del área los cuatro o cinco elementos de gremio y más bien lo que necesitabas era empezarlos a sacar del área para eso te venía bien un jugador de raya entonces tal vez ese fue el primer cambio que pudo haber hecho pero sacarlo a Perlas y sacarlo a maya que no tuvieron tampoco un mal partido pero era una necesidad táctica fue un acierto ahora que ya te digo meterlo a ferreira para que tengan otro jugador que referenciar en el centro de área de área perdón no era lo más ideal me... Se me ocurría incluso en ese momento, eh, pensaba, veía y, y se me daba la vuelta, decía, lo que necesitas es un hombre que te ayude a abrir la cancha, que te ayude a abrir y a driblar, y ese podía haber sido IOB, pero eh, por ahí tendría tal vez que costas ver la posibilidad de ir justo, bien parado, bien abierto a las orillas, tirándolo bien a la orilla, arroyo, al otro orilla lo puedes tirar a Jaime... O lo puedes tirar a Michael Jackson Pero le duele a este equipo Cuando le empiezas a poner velocidad Atrás por los costados Porque muchas veces lo superó Lo superó Barcelona cuando quiso por los costados Así siempre Haciendo postas incluso con Ruzbel Loyola Que déjame decirte No le he visto hasta ahora achicarse En ninguno de los juegos que, que le he podido observar jugar Es de lo más alto que tiene Barcelona. Juegos internacionales. Sí, locales. Yo creo queman. que ese muchacho tranquilamente se puede ir a jugar aquí, al menos a nivel sudamericano a otro lado, porque puliéndolo un poquito más es de lo mejor que se que se puede ver por el costado aquí en Ecuador al menos. Así es esto de Barcelona. En el segundo tiempo también ya quemó un poquito los cartuchos, los minutos, el equipo del gremio y Barcelona simplemente terminó por desesperarse y y esas tapadas también del arquero, o sea, sí sí existe un, un mérito en algunas de las figuras que tuvo este este cuadro gaucho. Pero Barcelona murió en su propia impotencia ofensiva, más o menos, por ahí va la Fue cosa. Fue una una mala tarde, mala mala noche en cuanto a la puntería, en cuanto a la fortuna también, y eso ciertamente no se puede achacar todo a mala suerte, sino se necesita un poco de trabajo, refrescar líneas. De pronto, porque si sí, especialmente el caso de Narciso Min antes de que se lo coma la hinchada, que para eso es campeona la, la de Barcelona, eh, sería bueno que descanse un momentito. El otro partido de ecuatorianos, Liga de Loja y Sao Paulo, uno por uno, empate, en ahora sí a reventar el Reina del Cisne, si no era ahora cuando, bueno, tenían un mejor horario y, y la, aunque sea la novelería te gana y, y hacer una una cuestión razonable en cuanto a precios el obviamente el cuadro paulista muy muy experimentado con con Rogerio Senia a la cabeza gente que tiene muchísimos partidos de estos Liga de Loja proponiendo lo de siempre lo que siempre busca él es esa velocidad ese vértigo eh, ese juego de, de Ferodio Chuari que siempre rompe las líneas defensivas contrarias a base de, de la técnica que, que han desarrollado a alta velocidad de estos jugadores. Y claro, por las por las líneas intentaba hacer ese partido el cuadro lojano. Eh, esperaba Sao Paulo. Esto no, no es igual, más o menos el mismo, la misma historia que, que el Barcelona Gremio, solo que Sao Paulo es más eh, no no no es tan pegador no es tan grosero este equipo eh, esperaba más a, a, a ver hasta dónde llegaba el cuadro lojano en tal... la última raya quitaban el balón con un poquito menos de suciedad y tal vez con un poquito y, más de recursos técnicos se escuchó no porque y con... tu agremio le y ciertamente veías... los tu ar... tu le veías reventar puntazos a cada rato puntazo para y, arriba nunca... puntazo para allá casi se hace un autogol, incluso uno de los elementos por rechazar todo. Y Gremio rarísima vez, bueno creo que nunca elaboró un contragolpe Sao Paulo en este caso sí. sí cuando recuperaba el balón también era peligroso, aunque lo hacía con media se cuidaban lógicamente con lo que es del tema altura. Liga de Loja seguía arriconando a su rival, pero en su mejor momento llega contragolpe falta, y de esta falta sale el, el autogol de Jimmy Bermúdez que había entrado Al cambio, puesto que Dovani Kumbiku se había lesionado tempranamente, eh, con ese cabezazo introduce el balón en portería propia y sonaba a injusticia en la cancha lojana. Ah, han sido juegos un poco a, atropellados los que hemos visto. Recuerda que en el kit tuvo la expulsión de Isaac Mina, eh, que se perderá además. Eh, me parece que fue tarjeta roja directa. Sí, tarjeta roja directa fue ¿no? en el segundo tiempo. Eh, también lo echaron a un jugador de del Tigre, déjame ver, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Mm, claro, le, le, Escobar, le, le. Escobar, Matías Escobar, que fue un jugador que pegó todo el partido. Uh -huh. Lo de Isaac Mina fue una barbaridad ahí. Sí, innombrable. En el juego también Barcelona Gremio y ya la cansada lo terminaron expulsando a este Tony, Tony era, ¿no? Tony, sí, Tony. Tony, dos, ajá. Lo terminaron echando Bueno, a... aquí en Loja no hubo No, no, no, pero acá en cambio hubo ese autogol, ¿no? O sea, digamos, ¿no? juegos fuera de lo normal, así atropellados con incidentes El del Quito casi hubo puños No, Sin sí, este... al final del partido hubo puñetes Bueno, pero no es... fueron así como los del Gualaseo y Juventud Minera La Pelilea Ah, Pelileo, y Juventud, ya, ya, viste, juventud minera. Claro que ya viste, viste el video, varias veces bestia? y en todo lado, eh, pasan más que los goles de cualquier cosa ese video, entonces acá en cambio eh, inicia eh, Liga no, de Loja con un autogol, autogol que bueno, le, le invalentonó lo suficientemente a Liga de Loja para evitar irse al descanso con la derrota parcial, llega un golazo de, de Pedro Larrea le la, la agarra el balón desde el borde del área y pega un, un balonazo bien esquinado que, que salió hasta con comba y todo, imposible para Roger Seni. bueno, puedes ya contar Pedrito que hiciste un gol a Roger Seni, empataban las acciones y era promisorio para Liga de Loja con el mismo libreto encaraban el segundo tiempo pero eh, Sao Paulo con, con mucha sapiencia supo esperar a su rival eh, y ese, ese juego esperar contra golpear eh, enfriar el ritmo del partido aprovechando igual la frísimas noche lojana y finalmente pudieron sacar un empate ciertamente también hubo dos opciones claras que Liga de Loja no supo aprovechar una de, de Franklin Salas, se pierde solo en el área y otra de, de Johnny Uchuari cuando Rogerio Seni había ido a cobrar un tiro libre se estrella en la barrera y con el arco desguarnecido no pudieron resolver Eh, finalmente liga de loja igual tiene muy complicado esto tendrá que ir a buscar el milagro en Sao Paulo pero luego de ese En teoría antecedente... ya lo hizo. En teoría ya, ya, ya se mandó uno por qué no hacer otro eh, porque precisamente si no deja de llamarse milagros de esto no es, es es raro y si es que ya liga de loja logra dos veces esto que se encomienden mucho... a la virgencita del cisne a la, chur... a la churona ...ha sido futbolerísima la churona. Si es que pasan dos milagros de esto... Eh, ...bueno... bueno. Y ...te decía... ...mi criterio y balance final... ...el Quito... ...lo veo en la siguiente ronda... ...a Liga de Loja también... ...y creo que Barcelona va a dar la sorpresa... ...yo los veo a los tres con grandes chances... ...es que sinceramente... ...Liga de Loja ya lo hizo... ...no veo por qué no podría volver a dar la sorpresa... Barcelona es superior al gremio Tiene mejor fútbol Claro que al gremio le faltaban unas dos o tres piezas titulares Eso también hay que recordarlo eh, Probablemente de local muestre otra propuesta Pero Barcelona por lo que hizo, por lo que ha venido mostrando Tiene las armas para pasarlo allá No veo por qué no La verdad yo no veo por qué no 1-0, del... no sé No. Claro, si hace dos goles, Barcelona está en la siguiente fase La no. cosa para mí es que, que eh, Gremio tiene las de ganar Obviamente porque llega con ventaja a su propio patio Y poniéndose el libreto de, de impedir el juego del rival Puedes llegarlo a desesperar Primer, eh, Yo creo que Barcelona sobre todo podría contar con el, el, el buen, no sé Algo positivo más bien dicho para Barcelona será que necesitamos esperar bastante tiempo hasta que se resuelva esta, ya puesto que los, la, los partidos de vuelta van a ser 24 o 25 de octubre y tal vez en ese momento se tenga un tiempo suficiente para corregir los problemas de definición y marcas en los balones detenidos. Pero si, si Gremio aplica ese libreto y, y el partido, por ejemplo, fuera la semana pasada, para mí pasa Gremio. Porque tiene las de ganar, tiene fácilmente para desesperar a su rival en cancha ajena. Tema de Liga de Loja con Sao Paulo me parece complicado puesto que son fuerzas pares y, y no sea hasta dónde... Bueno, que Liga de Lojas demostró en el centenario que no, no, no sea chica, pero yo soy escéptico en cuanto al milagro. El tema de Deportivo Quito Tigre por la ventaja, por ese 2-0 que es un, es un triunfo siempre cómodo en este tipo de definiciones, yo creo que podría pasar el deportivo. Yo me juego a uno de 3, como siempre soy el lado escéptico del programa, esperemos que me equivoque. Dale, amarguito, no digo nada más. <ríe> claro. Entonces, yo creo que para... es momento de hacer una pausa. Sí, y bueno, antes de, antes de retirarnos... Eh, otro resultado que se dio Independiente 2, Liverpool 1 En la cancha de Libertadores de América De Avellaneda Eso fue prácticamente todo En, en cuanto a octavos de final por hoy eh, También La pr próxima semana jugarán U de Chile Con Emelec Yo creo que Emelec la tiene complicada U de Chile hoy a pesar U de que de Chile también. Sí, Perdió, pero a mí me, me gustó Mucho el juego, algo parecido Con lo de Barcelona, por ejemplo Lo de Chile, tiene problemas Pero tiene sobre todo problemas de definición Ya sin, sin Vargas Sin Canales, luego sin Ángel Enríquez Luego sin Gerson Fernández eh, Está O sea, se, se ha, ha Disminuido bastante, sin embargo eh, Tiene un buen juego De eso vamos a hablar despuesito, vámonos nomás A la pausa musical Así es, ya Ya regresamos en Fútbol Asociados Hemos estado ahí escuchando Dándole a los ritmos Brazucas eh, Tal vez No digo no era lo más adecuado Pero de todas formas y Vamos a irnos con Samba Esto es Terra Samba Y dice Deus é e Brasileiro Regresamos en Fútbol Asociados Ah sí, ahora se manifestó totalmente Y entonces Por algo lo suelto, ya venimos Mal, do allt du rapaz du você aí förstådd. cima Entre outras coisas quer saber? Por favor, me ensina. Esse povo Que vill ha. Det är inte det du vill ha. Det är inte det du vill ha. Det är inte det du vill faceiro o galo danado como se dinheiro temo lá das tubos da och e Estamos aquí en Fútbol Asociados Gracias al aguante de Metal World Porque Metal World es asesoría en software y hardware Siempre a la orden Metal World Aguante siempre en tecnología Consultoría, diseño web Soluciones inmediatas Metal World Además aquí, estamos además aquí Gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies Repuestos de electrónica de automotrices bajo pedido a través de electrosupplies.net con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local todas de ellas te las prove electrosupplies. ¿Todas electrosupplies. De ellas? ¿Dices? Así es. Todas de ellas te las prove electrosupplies a electrosupplies.net. Así es. ¿Quién? Así, ¿Quién es no soñado? así es. Así es. ¿Cómo una soñada con ser un jugador de fútbol. Como dice la canción. Y cuándo salió esta canción, más o menos, cuándo se la popularizó y cuándo se la utilizó como bandera, himno? Salió a finales del año 1997, se la popularizó durante el Mundial de Francia 98 y, y, y me gustaba más ver los resúmenes de, del Mundial con este tema que con la Copa de la Vida de Ricky Martin. Por... Sin duda. Bah. Sí, y, y esta era, y o si no la otra, la típica era Samba y Gol ta ta ta ta ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y que le a la que en ese entonces era pelada de Ronaldo Ahí bailando y toda la, la cosa ta era Werner? Algo San así ta no. la. las tantas lindas damas que han desfilado en frente de O fenómeno bien, Es un fenómeno con las damas, loco Porque cada mujerón que... En fin Y bueno, y también eh, Esta pana que fue novia de todo Delantero brasilero que estuvo de moda En esas de los noventas, no sé Ella <risa> era una fenómena, pero para Los delanteros, en cambio <risa> Bueno, vamos con el torneo local. Eh, Vanessa Coquera no, ¿Eh? porque no dejaba delantero con cabeza. <risa> bueno, Edi. Bueno, eh, fecha 12 de Campeonato ecuatoriano de fútbol. Oye, se jugó. tal vez para terminar, lo, lo, no quisieras acabar con lo de la sí. Recopa sudamericana, Edi, que dejamos como pendiente el bloque anterior. Ah ese para un tercer bloque. Píquense un ratito. Ay, como si no. ese es tercer ya, bloque pero... no tenemos nada, loco. Dale, dale. Entonces vamos a Campeonato Nacional, a que Eh, MLK entonces eh, inauguró esta jornada 12, el único partido que se jugó sábado derrotando 3 por 0 a Deportivo Quito, un partido que terminó trascendiendo más por otras co cosas que por las futbolísticas. Eh, empezó Empezó mejor MLE, empezó ganando tempranamente Tiro penal, eh, falta de Isaac Mina sobre Nazuti, Luciano Figueroa al cobro, empezaba a ganar desde el primer cuarto de hora el cuadro eléctrico Partido que fue feo, aburrido eh, Sorprendentemente que tenga estos calificativos para hacer un MLE versus Deportivo Quito Normalmente dos equipos acostumbrados, sobre todo en los últimos años Al buen fútbol, y el partido era trabado más de medio campo, aburrido ciertamente, pero bueno, en el segundo tiempo dejaría de ser aburrido sobre, la, sobre todo por, por el tema de, del juez Intriado. de don Alfredo Intriago <risas> y, y claro, empieza a ponerse turbulento el juego, hay un penal sobre Nasuti de parte de Mina, que es Es protagonista una mala semana a mí, ¿no? sí te iba a decir, Protagonista de jugadas desafortunadas Bueno, desatinadas más bien serían Creo, desmedidas incluso Y Luciano Figueroa cambia la falta Por una anotación que abría El marcador, 16 minutos nada más Del primer tiempo Y ganaba ya El cuadro local El Quito no estuvo 100% con toda la plantilla Edison Así es bueno, eh, ¿de Deportivo Quito con con quién no estuvo. A ver, alineó con Velasco, con Jefferson Hurtado, con jo eh, tú, eh no estuvo Checa desde el inicio, pero en el segundo tiempo se entró lo cambió, Checa entró Bebaco después. No creo, a ver no creo que sea tan distinto lo, lo que puso el Deportivo Quito a lo que juega con Sudam en Sudamericana por ejemplo vamos a revisando por ejemplo Michel Castro Michel de los... Castro que no ha jugado prácticamente en todo el año pero de ahí bueno y, y a Luis Congo que se lo viene repitiendo tanto en Sudamericana como a nivel local no era tan tanta la diferencia pues en, eh, el tema es que Deportivo Quito ya no se sabe por qué juega tan mal en torneo local y relativamente tan bien en torneos internacionales. Cien por ciento de efectividad en sudamericana. Así dice. Bueno también se puede decir no es lo mismo jugar con el León de Juan creo que, que sea con el Mant, Pero ya jugando con eh, Tigre también. Eh, bueno Tigre es no es preciado ahorita no anda bien en el torneo argentino igual ya vamos a ver. Eh, Creo que Quito le puede estar pasando al Tigre, pero vamos a ver, ponte con Cerro Porteño, ahí, ahí se, se podrá evaluar la real dimensión del Deportivo Quito. Un partido que realmente fue muy feo, no, no, lo, no lo supo jugar bien, y pero en este segundo tiempo cuando se desdibuja totalmente tras las, las expulsiones y tanta cosa que pasó. Así es, luego los otros dos goles ya vendrían cayendo el telón. Claro, ya cuando el partido estaba desnaturalizado, estaba 1 a 0, estaba peleado, trabado, pero bueno, llega una jugada en la cual Maximiliano de Bebaco al parecer se le falta respeto al juez asistente y esto es comunicado inmediatamente al Alfredo Intriago, quien no duda en sacar la tarjeta roja. Como siempre Intriago en este partido me pareció que de... de... Una de cada cinco tarjetas en verdad fue por una falta, las demás es por verle feo, por sacarle la lengua, por cosas por el estilo. Es este? verdad, Dime es verdad que ciertamente Intriago eh, busca hacerse respetar, digamos así, que no, no, no van a ser majaderos conmigo y ya saben a qué se atiende. Pero ciertamente el comportamiento de Intriago en la cancha también no deja de ser provocador, me parece. El problema de Intriago si no, es que se pone a pelear con los jugadores de Edison. Si no, no entiendes por qué tanto es que lo justamente a él, y, y no es solo con el Quito, con la liga, sino que, que generalmente el ambiente se torna de mala onda pues cuando juega cuando está pitando Intriago y, y se alteran los jugadores y empieza el festival de tarjetas. Y dentro de, de, un, de una conducción que me parece mala... So, mala para el espectáculo, sobre todo. ¿Dónde están no, no. Mequitas Alarcón cuando lo necesitamos? a ah, veces no, Muecas eran caseras simpáticas. <risas> eh, Ataba de risa. Pero, no, la, la, las cosas es que eh, la cosa es que intrigos si, si, no creo que sea alguien que desconozca el del reglamento. Me parece que no perjudica a los a los de equipos, no no perjudica a los resultados, etcétera, etcétera, pero hace que sea feo el el el, el, el espectáculo. espectáculo. Y y algo que ya ya en verdad a mí me, me está sacando de quicio es que a cada rato esté, esté llamando a huelgas y cosas, cosas por el estilo, loco, que se cree el MPD de los 90, no sé. Eh, es que sí, no no puede ser posible que una persona sea el dueño del espectáculo de un espectáculo de de millones de personas y de mucho inversión económica como es el fútbol de primera división del Ecuador, que Por no pitos, los, no que por los designios de un señor te, Tengamos que estar a expensas de un señor de Si se juega o no eh, Porque el, él eh, apeló a, al, al tema de, de, de, de la inseguridad para los árbitros Con el caso de los árbitros de, de los jueces que fueron sonados O en tremenda pisa en, en el juego entre Pelileo y ah, Juventud También Era, respondieron por los juecitos No, sí, sí, un par de banderazos de ahí Pero el arquero <risa> le mete una paliza o sea, No, hay un momento que le mete Un, un jab ahí de izquierda unos, ¿no? unos tres quiños bien puestos Y lo baja, pobrecito Y el o sea, juez del Tiene Sí, pues y no. le dan también en el transcurso de lo que va a caer, le meten también su cara. Como, como, como, como el chavo cuando, cuando le pega a Kiko, loco, pin, pin, pin, pin, al suelo. <risa> o sea, ya, ya no. Bueno, ya no nos riamos tanto, pero... pero no el nos caso de la desgracia ajena. Pero el sabes caso... qué, Edison, yo pensé algo y no sé qué opines. Ya, ¿quieres proteger a tus compañeros? ¿Quieres ya, proteger al gremio arbitral? Número uno. Da ejemplo, número dos. Guía número 3, capacita, instruye y prepárales. Porque si un árbitro, no... mira, puede equivocarse, pero si evita como, o sea, hemos tenido ejemplos en los mundiales, en torneos, en la Champions, semana a semana, en, en los torneos europeos. ¿Qué hacen los árbitros? Cuando alguien les va a reclamar allá, el árbitro lo primero que hace es dar unos dos o tres pasos para evitar siquiera que alguien se le acerque a decirle algo. Luego de eso... ¿Qué hace? Reanuda pronto las acciones para que vos no tengas ni tiempo a protestar. Tienes que dedicarte a jugar. Punto. Ya se decidió. Punto. ¿Qué hacen los árbitros? ¿Se equivocan? Claro que sí. Pero también tratan de consultar con el resto de jueces para que su criterio se reparta, se apoye. La culpa, el acierto, sea compartido. Acá, en cambio, parece que uno actúa por un lado, uno actúa por otro lado. Y finalmente los asistentes terminan sirviendo solo para hacer sanciones. Para jugadas en las que se va a expulsar a alguien, yo no he visto que a veces eh, en jugadas menores o, o, en, o en momentos en los que también haya duda y se pueda necesitar un apoyo, se acerque algún línea o, o incluso el árbitro, el cuarto árbitro de apreciaciones, Entonces eso eso no pasa, solo cuando hemos... para sancionar más o menos aquí hemos dicho miles de veces que el tema de, la, de la, del radio apoyo de, de, de las diademas los micrófonos y demás es pura lámpara nuestro arbitraje nacional no lo usan como es correcto no se consultan y si y quieres pasan... proteger a tus a tus representados capacítalos un buen árbitro capaz no necesitan ni que vayan policías que el problema no, es la cantidad no es... de policías y que ni sé qué. bueno puede ser ah. que sí Pero te apuesto, Ahora un también. buen árbitro no necesita más de unos dos o tres policías para salir de o abandonar un campo de juego. Lamentablemente aquí la los cosa, arbitrajes semana a semana dan tanto que decía que se exacerba mal, la gente. Y lo malo es que también la policía pues se quedan viendo. Por poco les falta apostar a ver a, a los cuantos quiños le baja el... <risa> sí, no hizo nada la policía. Y eso también es, es preocupante. La la cosa es que yo, yo también entré una reflexión es, ¿qué pas qué hubiera pasado, eh, hubiera saltado Intriago tanto si es que luego de este, eh, luego de, por sus colegas, si luego del partido entre Melec y Deportivo Quito, el, el presidente Mantilla del Deportivo Quito no hubiera declarado lo que dijo, que lo va a perseguir como perro con hambre, Eh, hasta que deje de perjudicar al fútbol de Pichincha frase febre escorderiana no eso de perseguir como perro con hambre <risa> eh, y la cosa es que eh, eh, intrigado es alguien eh, lastimosamente ah, desde mi punto de vista que que le que le gusta mucho esto del figureteo viejo porque porque lo que más le interesa Eh, es no sé que, que dejen de, de irrespetarlo, cosas por el estilo muchas veces eh, da la impresión que fuera así. Es que sí, él te saca tarjetas cuando se pone a pelear, o sea, él, él trata de imponerte la autoridad sea como sea y trata de hacer sentir el poder que tiene el gremio arbitral con paros, con, con detenciones, tal como dices tú. O sea, él, él apela a eso para hacerte sentir el poder que tiene el gremio arbitral y demás. O sea, sin árbitros y sin la voluntad de un señor, como dices, aquí no se juega fútbol y punto. Terrible, lo que hace la party. ¡Yo gracias! No, no, no, mentira. Es parecido, eso. ¿No tal? Es algo que, que que que molesta a mí como, como aficionado, como prefi como profesional de esto no puedo ni pronunciar bien yo no sé qué profesional puedo ser la cosa es que molesta molesta bueno eh, entonces en el partido de Melé Deportivo Quito sabes esto a Bebaco lo expulsan paredes aplaude irónicamente a Y eso también es culpa de paredes no eh, claro, doble amarilla ya tenía amarillas te fuiste el Quito Pero se Saritama, queda... Saritama también hizo algo parecido de aplaudir y eso Pero parece ser que eh, eh, el, el árbitro explotó no finalmente contra Hormiga paredes Tal vez también, o sea, eso ya no podemos ver, no estábamos en la cancha Pero se pudo, pudo haber dado alguna palabrita ahí, poco agradable y, y antes de eso había sido expulsado Rex Bolaños Tuvo un partido violento y errático todo el tiempo. Y el Quito se quedaba con ocho jugadores a partir del minuto 77. Desde ahí pues sí se desniveliza sí. totalmente el juego. Y de lo que era un 1 a 0 justo, justo, muy justo. O sea, una victoria apretada que era lo, lo que respondía al trámite del juego. Terminó siendo una goleada. Pues ya el Quito poco podía responder así. Voy Llega a a que otro gol de... Volvió a marcar Luciano Figueroa. Así es, de cabeza. y 85. Y Marcos Mondaini cuando se acababa el partido. Un 3 por 0 que al Deportivo Quito le pone cerquita de los puestos de descenso. Y eso es lo que básicamente hace alterar a Fernando Mantilla, eh, responsabilizando totalmente de este resultado a, a la acción de Intriago vinieron sus polémicas, declaraciones y después ya Intriago ha amenazado con volver a parar el, el campeonato, por suerte esta semana no se dará, por suerte en, eh, no algo pasó no no se pudieron reunir con los con el pleno de la FEF con Chiriboga y compañía y los Magios y no se llevó a cabo el, el, la posible amenaza de paralización habrá que ver qué pase con, con la fecha que va a jugarse entre la semana este próximo 3 de octubre ...y deberían hacer de todas formas un mea culpa a los árbitros de Edison... ...no es justo, claro, la golpiza ni nada de eso... ...pero tienen que buscar los mecanismos adecuados... ya ...llámese preparación, estudio, clínicas constantes... Eh, ...mediciones de estado físico, de conocimientos... ...en fin, evaluaciones... ...tal vez es cierto que, que sea, sea, pero... por si acaso eh, ...deben hacer una mea culpa, deben reconocer sus malas actuaciones que lamentablemente se evidencian hasta a nivel internacional Edison porque nuestros árbitros han sí. estado en Boca de incluso Costas Gracias, tuvo ya cuando dirigía persona, en... no, en Bolivia. ah entre las personas no Grata en Bolivia sí y recuerda recuerdas en ese juego de me parece que era semifinales con Alianza Lima octavos Costas. de final a, a, a, a, a octavos de final Alianza Lima versus U de Chile Gustavo Costas dirigiendo Alianza Lima en un un mal día de Carlos Vera, Carlos Vera. Eh, bueno finalmente eh, en el tema de, de segunda categoría se sancionó con la eh, no participación de, de Pelileo para los próximos para lo que queda bueno que ya le quedaba un partido en de segunda categoría en eh, este año y el próximo 2013 tampoco podrá acudir el cuadro de Pelileo y, y se le sanciona a los autores del golpizo Un año calendario Eso es lo menos Que se podría esperar Edis con, con, con medida Ejemplificadora Y para conciliar entre el gremio arbitral Aunque de, de lo que se pudo filtrar Entre colegas en la, la reunión previa que había tenido Los jueces de, No parece que estaban muy de acuerdo Con la decisión de Intrigo De intentar llevar a la par. es que la tres por cero, el Quito está en muchos apuros, está solo un punto ya del Olmedo a dos del, ah no uno del técnico y a dos del Olmedo es cierto, le faltan tres partidos pero de todas formas es alarmante la situación del Deportivo Quito en estos momentos, en el torneo local, mientras le va también en el torneo internacional, el domingo el partido que tal vez más llamaba la atención era este Nacional versus Barcelona eh... Ven, Amarillo por todo lo que había sido su buena campaña en el presente año eh, Nacional estaba teniendo una serie de partidos malos eh, desesperanzadores se reflejó en las ganadas donde Barcelona en la Tahualpa hizo 3 y hasta 4-1 me parece y bueno la cosa es que la cosa es que Nacional Nacional eh, terminó venciendo 2-1 Se habían congregado al menos unas 20.000 personas a, a, o algo por el estilo a la cancha de la Atahualpa. El primer tiempo de Barcelona no fue mal. No fue malo, no fue malo. Yo creo que yo da. creo que fue superior a lo que hizo Nacional en el primer tiempo. Sí, Lucía, Lucía eh, de Barcelona, Barcelona pintaba para mí un empate, por, en el peor de los casos. Se pierde una... Narciso Mini igual, solo frente al arco, eh, más o menos promediando el minuto 20. Y bueno, la, la cosa es que el Barcelona... Pues yo, yo creo que teniendo el, el balón, tocando, evitando que, que el rival se aproxime, no le dejó topar el balón y se vio un mejor juego de, de Barcelona en el primer tiempo. A mí fue clarísimo lo que hizo el cuadro amarillo, los primeros 45, nacional tremendamente errático, en el, en el primer tiempo no llegaba prácticamente nunca al arco contrario, Eh, de lo destacable en estos momentos Era el buen accionar De John Narváez, por ejemplo en la defensa Ya por fin medio funcionando Lo que ha sido un dolor de cabeza constante Lo mismo el arco, Bonar García estuvo Bastante efectivo Y, y se dedicaban a aguantar lo que era El buen juego de Barcelona Buen juego sobre todo Del Quito Díaz que estuvo Particularmente intratable en ese partido eh, re Desde recuperando Corriendo Dando pases muy precisos. Barcelona era mejor en los primeros 45. Sí. Jugó muy bien Barcelona. El, el medio campo de Barcelona era el fundamental. Pero ya en la segunda etapa. El Nacional. Busca algunos cambios ofensivos. entre Sur. Entró Hugo Vélez. Y esta clarísima intención de ganar el juego. Se plasmó. Se plasmó. En dos anotaciones que llegaron en momentos del juego en el que todo estaba más bien parejo. Estaba también para cualquiera, se podría decir. Y así el primero que marcó fue Edison Preciado al 58. No hubo una buena co cobertura en pelota quieta en Barcelona. Y termina marcando Edison Preciado. Luego el segundo y que sería el de la victoria a la final es de Marcos Caicedo al minuto 72. Y en este tuvo bueno, participación y... toda la delantera, estuvo sura el mismo Edison Preciado me parece participó eh, Mucho volumen ofensivo ganó Nacional con el ingreso de estos jugadores Claro, y, y la cosa es que con Y hay una convenes... de sueldos también, ¿no? Sí, eh, eh, y se había ofrecido eh, ponerse nuevamente al día con la cuestión de salarios Parece que se cumplió, se cumplió y se veía particularmente motivado el cuadro de Nacional. Con la entrada de Vélez se copó el mediocampo que estaba bastante abandonado y ocupado por hombres de casaca amarilla. Con el en, con el ingreso de Sura se buscaba más potencia en, el, en la delantera. Ya que estaba jugando con govea con Batioja, gente que más bien es de jugar por los costados. No, no había 9-9. Y con eso se ganó presencia en el área. Sura, que es un animado de Bisuete, jugó un bastante buen partido. Y bueno, en el segundo gol recibe un balón preciso de Pita, Cetra, y un cabezazo de que Marcos Caicedo se había elevado como jugador del NBA para poner ese 2 por 0. Parecía mucha la distancia, eh, mucho marcador para la distancia que había en, en realidad en ese partido, eh, este 2 por 0. Sí, parecía que no no daba para tanto. Finalmente, Máximo banguera ejecuta un tiro penal al estilo que él suele cobrar. Y esto fue ya al 90 más 3 de recuperación. Y Barcelona no podía ya hacer nada. Fue un poco un mérito para no bajar los brazos de este gol, tal vez. Sí, no, no bajó los brazos eh, luego de que... Nacional había golpeado con tanta efectividad en el segundo tiempo dos goles eh, se lo evidenciaba y un penal un poquito raro este, porque básicamente lo que hace es, es quedar con la pierna en alto el, el jugador Flavio Caicedo, en otras circunstancias, era otro equipo pongámosle el Olmedo, no cobraba este penal, me parece no había mucha y, presión ya de las gradas incluso y llega, bueno, el, el Banguera hace un gol clave, ¿por qué? Porque allá había una, un pequeño trauma con el tema de, de los cobros los de penales y sí. que tanto habían fallado Díaz, Mina, Ferreira, etcétera, etcétera, etcétera y, y puede que Banguera sea finalmente el encargado hasta el final de año, y marca el descuento, un triunfo que es justo para Nacional por lo bien, por lo, la correcta lectura del partido por parte de Bizuet, Al hacer los cambios adecuados. Y, y ya, para el Nacional estuvo muy bueno ganar frente a un equipo que venía haciendo bien las cosas sí, un como Barcelona y Buen, buen ya visitante, equipo, equipo duro, descenso. para el Nacional revivir más o menos podría ser este juego sí. Venía siendo muy angustiosa la campaña de Nacional ¿Qué? Bueno, te decía que había sido estaba ya poniendo mucha angustia a la campaña del nacional, este sin duda es un, una bocanada de aire fresco, un gran alivio. Y bueno, al mismo tiempo, a la misma hora, pero en, en la cancha de, de Vista de Ambato, Liga Deportiva Universitaria se tomaba la revancha y derrotaba 2 por 0 al Macará. Eh, dentro de sobre todo un segundo tiempo muy bueno de Liga Deportiva Universitaria. Un primero por ahí eh, complicado. El Macará es, es un buen equipo, no por nada está puntero. Estaba. No, sí, estando. Bueno, ah, sí, claro. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero aquí Liga lo sorprende y qué bueno el aporte extranjero para la liga. Aquí salió muy bien el tema de los extranjeros, Ariel Pam puso la ventaja en eh, un, una buena acción, ahí eh, remate cruzado, minuto 67, y luego Pablo Viti, dentro de lo que habíamos hablado, que su especialidad es el, la media distancia, el balón detenido, puso el 2-1 con un gran tiro libre, y 2 por 0 para la O, que otra vez se recupera. Y dentro de algo que ya, ya no se sabe qué para la hinchada de liga, porque de pronto se cae, de pronto se recupera, yo creo que finalmente no habrá que darlo por descartado como un candidato a, a jugar la final por lo menos, pero... Es, es una icónica muchas veces el rendimiento del lado. Puede ser muy malo como fue el partido, como acá en Ponciano, o puede ser brillante con una destacada actuación de los extranjeros, como fue este duelo en el Bidavista. ¿Y el, se por el... Por un no? discotequero de pronto? ¿Perdón? ¿A qué se debe que te pongas de pronto tan discoteca? No, nada, simplemente estaba poniendo ahí ritmos <risa> brasileros. Eh, bueno, más que nada el idioma, gente con el habla. Habla to Portuguese, ahí. Eh, bueno, acá importantísimo lo de Viti. Diría que es más importante por todo lo que aporta cuando se propone en cuanto a generación de juego a rotar el balón, a poner un poquito de vértigo a veces, no le ha venido tan mal. Sin embargo, sí, todavía lo igual... siente que podría dar más. Sí, sí, realmente todavía no no tiene una regularidad. Eh, Eduardo Echeverría también se ha ido asentando en, en liga y sí, yo creo que va a terminar peleándola. Eh, y, y se Seguramente va a volver a jugar en el 2013 torneos internacionales, cosa que le tenía bajón a la dirigencia y a la hinchada de Liga, que en este 2012 no pudieron participar el, en ninguno de ellos. Sí. Eh, y... Otro, Ajá. y no, me parece que tenías una idea más de Liga, antes de pasar con el otro partido. sabes la verdad ya creo que se me fue, ya se me fue, eh, porque... Este, tenía que ver con la renovación que se está anunciando, con el hecho de que los directivos mismo han dicho que incluso a nivel dirigencial habrá unas pequeñas modificaciones mayor renovación es que se busca la gente no es para siempre y, y, y se nota que es la desesperación de, de los pases de buscar a alguien que tenga la, la sabiduría, el billete y la el amor y la paciencia que tienen ellos para, para manejar la Liga, porque solo así se puede tener un equipo con tanto éxito como, como fue la liga de estos dos miles, y que en estos momentos sufre la transición, sufre el hecho de que, como sea, debe, debe saturar, debe cansar, el, el dirigir eh, un equipo, el, el tener que lidiar con las circunstancias que ha lidiado liga, de, debe ser complicado y ya un momento canso, por más amor que se le tenga al club. Y así era difícil Y se necesita también el descanso, cuando es merecido aún más. Olmedo Manta en, igualaron en Riobamba, allá se había puesto en ventaja primero el latunero, gol de Elio Lastra. Este hombre de juego rudo marcó aquí la ventaja que lo tenía sufriendo además al Olmedo, que la verdad no podía perder, no podía seguir perdiendo. Ya el Olmedo tiene muy pro muy pocas probabilidades de salvar la categoría, así que perder... No está ya en su lenguaje Está prohibido perder está, está prohibido perder puntos en casa eh, El caso del Olmedo, este como sea Es un muy mal resultado para lo que venía sí, siendo su campaña Al menos rescató uno, pero no eh, deja de, de ser mal Negativo de, Dentro de lo que fue un partido Igual, flojito, flojito, flojito Del cuadro de, de, de Riobamba El Manta fue superior Y el Manta se ponía con justicia en, en ventaja con este disparo de Leo Lastra Hasta... Justamente hasta este partido Un poquito se se despertó que se dio el amor propio O se hizo los cambios adecuados Tácticos y, y de jugadores Que el Olmedo a partir del gol del Manta Le arrinconó a su rival Y fue todo del cuadro del ciclón Pero el tanto llegó muy tarde Una buena actuación de, del portero Rolando Ramírez De la defensa del Manta Pero eh, Sergio Sousa anotaba a la igualdad Al minuto 87 Y Bueno, el, el final fue dramático, angustioso con contra las cuerdas del latunero, pero pudo salvar ese empate. Y para el Olmedo es un resultado complicado. Y, y, dentro, y no solo por el tema del, del resultado, sino porque en verdad ya, ya muestra que eh, lo que habíamos visto como un equipazo tampoco es que es tan maravilloso y puede tener varios puntos de flaqueza. Y ese lujo para lo que fue la mala campaña de la primera etapa no se puede dar. Va va a seguir siendo una una lucha contra el un reloj. Lastre, lucha el un lastre, un lastre. Así es, un lastre Parece. para el olmedo la mala campaña de la primera etapa. Así empatar uno. Eh, Otro juego que era importante, técnico. Bueno, todos están ganando cada vez mayor protagonismo e importancia. Porque se vienen acortando las fechas y ya los resultados cada vez más necesarios. Técnico Universitario derrotó dos por uno a Independiente del Valle de visiten San Gil y esto derivó, derivó en say goodbye to my old friends señor Sevilla bueno eh, a Sevilla ya ya lo barajaron cuando el técnico le ganó 3 por 0 pues en en la fecha pasada en la fecha de miércoles ah sí pero así fue cierto es? sí ya ahí lo ya ahí ya le dieron vaya vaya nomás Y en este partido lo dirigió interintamente Álvaro Carcelén eh, No sé si los, el problema haya pasado por el técnico más eh, El cuadro ambateño eh, Hizo lo justo y necesario para este 2 por 1 Goles de, de Santana y de Juan Arraya Había descontado, me había puesto la igualdad Más bien dicho Fernando León, el zaguero central para los del base eh, Ya viene siendo una una característica esto de pegar de, de media distancia, pero sobre todo en el segundo tiempo el cuadro de Ambato se mostró superior y veamos cómo, cómo que, qué tal le sienta la llegada de, del DT Uruguay Repeto, Mario, ah, oh, no Repeto, creo que es, eh, técnico que le dirigió a Cerro, por ejemplo, en el 2010 cuando enfrentó a Deportivo Quito y Emelec, Relativamente con buen pie, puede ser una propuesta interesante Veamos si es que solo era cuestión del director técnico Lo del independiente que ha cedido demasiado terreno Hoy por hoy se queda fuera de todos los premios que otorga esta segunda etapa del torneo son, Que no son, no son pocos más bien dicho Complicada la situación ahí del... El equipo del técnico universitario como no del, del independiente que todo de repente se fue desmoronando desde que se evidenció que todavía no sabía ganar algo grande. Este equipo le, le faltaba más experiencia. A todo nivel tal vez. Liga de Loja triunfó 1-0 sobre el Deportivo Cuenca. Eh, justa victoria, gol, un lindo gol de Franklin Salas. Eh, eh, queda solo en el área y define con gran calidad Al minuto 59 Un partido bastante aburrido En el cual llegó un poquito más Diga de loja y se mereció esta victoria Nada más y esto, sí Y esto dio cola sobre todo Para lo que ha sido la, eh, El cuestionamiento del cargo Del de, de profesor de Soler Deportivo Cuenca durante esta semana se habló de una posible salida del director técnico argentino, de momento no se concreta la misma, eh, pero ha sido malo lo del Deportivo Cuenca últimamente, ha perdido muchísimos puntos, en la segunda etapa no le va nada bien y se anuncian se, se empiezan a anunciar cambios aquí y También ha sido el hecho que no tiene mucho equipo el Deportivo Cuenca, yo creo que ha hecho casi que milagros el, el profe Soler, e, incluso llevándole a pelear a veces puestos estelares, pero de momento cada vez va cayendo más y, y ciertamente me parece que de todas man maneras va a ser este el último año de, de Soler a cargo del Deportivo Cuenca. Con poco y nada ha conseguido por momentos sorprender y tratar de dar pelea, pero como dices ya ves, también los procesos todo acá en nuestro fútbol en nuestro industria no tiene su final sí. nada es para siempre Así sí es bueno eh, eso fue el resumen casi todos ganaron locales salvo el técnico universitario Y bueno, el Manta que sacó un empate eh, Se aprieta mucho la tabla En la parte posterior En los temas de descenso y demás eso vamos a hablar En el siguiente segmento Nos vamos a la siguiente pausa musical Al volver Ya no mucho más Al volver Tablas, cerrando el programa sí, Ya vamos a ir cerrando el programa Vamos a ir con Deisha Euchiyamu de AJP E já regressamos aqui em Fulho Associados Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pote gotas de felicidade Mata a saudade que ainda existe em mim, apagar teus cabelos molhados, pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Num desejo da paixão que me alucina Vou me brenhar e dessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Fågeln flyger över marken, Fotboll eller supportre? För det si här dije sa y asociados och associerade i Gracias al aguante de Metal World Porque Metal World es asesoría en software y hardware Siempre a la orden Metal World <música> Nada, además aquí gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a Electrosupplies.net. Y así tuvimos este fin de semana Pues del fútbol ecuatoriano Que con tanta actividad internacional Porque tenemos varios equipos Todavía involucrados en Copa Sudamericana eh, Pierde un poquito de fuerza Diría Edison En, en cuanto a atención A, a seguimiento eh, Se vio entrecortado por, Incluso por todo lo que ha sido Eliminatorias Bueno Pero... sobre todo se viene un problema ¿no? Eh, ¿Cuándo se, se van a recuperar? Más. ¿Cuándo se van a recuperar los partidos Que deben los participantes En Copa Sudamericana Eh, recordemos que hay un reglamento que está claro, que dice que se acaba el 16 de diciembre, que es las, el partido de vuelta de la final, y punto. Y así tendría que ser, punto. Claro. Y, y se empieza a pedir que, que por ahí se aplace. Sobre todo salta la gente hincha de liga, ¿no? ¿Cómo es posible que con qué, con qué cara piden cuando, cuando nosotros... Y, eh, habíamos si sí, cuando nosotros habíamos estado en situaciones similares nos dieron la espalda así que fue tan cosa es que, así, bueno, de, de que se le dio la espalda a Liga yo creo que no yo no, para mí no, siempre para se acomodó para mí sí hubo un momento en el que los clubes como que se molestaron y, y ya no quisieron yo creo que tanto siempre colaborar siempre se acomodó para mí yo creo que es algo que más viene por parte de la hinchada Ciertamente Pero... siempre se acomodó Como para que Liga pueda en paz Hacer sus de desplazamientos Incluyendo los, los que eran fuera del continente Que eran tremendos Pero sobre el final se, Simplemente se acumularon los partidos Y tocó empezar a cumplir A fuerza Le pasó a Melec también pues Le pasó a Melec y la cosa es que La incluso... cosa es que también eh, en nuestro torneo se predispone desde el punto de vista Que hay se juegan demasiadas fechas y, y eso se sería bueno Es o sea. el punto medular y más importante del asunto Calendario, revisar sistema tal vez de torneo Y no sería tanto una cuestión de si se le ayudó a este, se le va a ayudar o no a este, este otro Es una cuestión... Es, es una cuestión más de calendario Sí, porque ¿Y yo, nuestro yo sí creo sí Y recuerdo que a Liga se le dio Una mano en varias ocasiones Incluso ¿Sabes cuándo los, los equipos Se resintieron y prefirieron Irse todos Cargaron algunos o varios Cargaron contra Liga Fue cuando pasó aquel hecho del juego En Uruguay después del cual Liga decidió darles a sus Muchachos un día de shopping en Argentina y después de todo se aplazó también la fecha, no sé si te acuerdas de eso Edison ...¿cuándo y ese partido fue cuál en sudamericana pues que liga tuvo que jugar en Uruguay y luego de eso se fueron un charter a, a pasear por Argentina los muchachos de liga y eso fastidió sobre todo me acuerdo a la dirigencia de Melec... que fue la perjudicada directamente porque le tocó jugar seguido la siguiente semana ...y desde ahí dijeron que no, no le van a ayudar más a la Liga... ...y me parece que la gente de Barcelona también dijo que no, no iba a ayudar más... Y, ...y se complicó todo... ...y desde ahí en adelante se dijo... ...no, se cumplen los horarios, se cumplen los calendarios... ...y me parece que si eso se aplicó a la final en ese entonces... ...acá también se tiene que aplicar... ...que los equipos vean cómo acomodan las fechas para terminar el campeonato... ...y tratar de concluir tal cual se había programado todo... ...me parece que sería lo más lógico ya que antes se hizo así y ahora... Se debería intentar, dentro de lo posible, dar y bueno, mano, pero es, no eh, hay que hacerse tanto lío, Edison. Los lo partidos se tienen que jugar y punto. Y en efecto, ¿no? Ha habido... hubo hubo siempre esa esa... esa disputa, ¿no? También a veces los clubes no expresamente por hacer de o ponerle el pie a, a sus pares en torneos internacionales es que no quieren seguir aplazando fechas sino que a la larga también les termina perjudicando porque eh, se les pegan a ellos también los partidos y todo el mundo busca sacar algún provecho y, y posiciones de privilegio entonces a veces ya se vuelve delicado insostenible eso de seguir ayudando y acomodando partidos Y tendrán que terminar por jugarlos Simplemente, como se puede bueno, Lamentablemente es así eh, Sí, el tema es que hay demasiadas fechas De nuestro torneo También es un tema de la Conmebol Y cómo organiza sus torneos internacionales uno, uno para cada mitad del año Parece no muy práctico Se debería tal vez imitar Lo que hace la, eh, se hace en Europa con los dos torneos a la vez Pero eh, un, Algunos equipos de, de alguna federación juegan en un torneo, otros juegan en la en el otro, así que sería sería más descansado más factible para los equipos de sostener o sea, este ritmo para, y bueno, para ellos también eso representa repartir mejor los premios porque más equipos tienen la posibilidad de participar a nivel internacional sí, seguramente acá, bueno, al menos en Ecuador, terminan siendo los mismos a la una y otro claro, torneo y por eso es lo que terminan teniendo los calendarios y los años que tiene, por ejemplo Liga siempre siempre se pegaba Libertadores, Sudamericana Recopa, Recontra Copa Copa de Marte y entonces terminaba jugando mil partidos y como sea resultaba cansado sí. y bueno eh, eso con el tema del calendario el, el básquet, la Liga Nacional de Básquet ya culminó el gran campeón es el importador Alvarado de Ambato Superando al ADN en los playoffs, primera vez que el equipo ambateño queda campeón. Así que muchas, muchas felicidades para ellos. Así es, ¿qué más tienes para contarnos? Gran premio de Singapur lo ganó Sebastián Vettel, ¿no? terrible. Eh, lo ganó en poco más de dos horas porque no puedes pasarte de esas dos horas, segundo lugar para Jenson Button, tercero para Alonso, cuarto para Paul resta quinto para Rosberg, sexto para Kimmy, dentro de a ver qué accidentes, el de Schumacher, el que sí, se va, sí. va encima de, de, de, de Bernie, terrible ¿no? Eh, esto obligó a que por muchas vueltas se tenga que usar el safety car, este eh, se quedó Hamilton, se le se le hubo problemas en la caja de cambios, se quedó igual en el casi el principio pastor maldonado muy muy penosamente el chico maravilla vuelve a, a ganar y esto pone también igual interesantísimo presión para arriba al, a, claro pone muy muy interesante el tema de, de las puntuaciones Alonso va a primer lugar con 194 y hasta Vettel en el segundo con 165 y calladito calladito va con 149 Jamie entonces queda con 142, faltan 6 carreras, ah, hasta ahí creo que, bueno, ya Weber no tanto que tiene 132, Esos son los pilotos opcionados de momento. Sí. Habíamos contado, jugó la recopa, la ganó el Santos, venciendo 2 por 0 a la Universidad de Chile, un buen juego, yo creo que, la, insisto, la U de Chile tiene un buen funcionamiento colectivo lo malo para ellos es que están muy muy poco finos a la hora de definir el cuadro de santos con un golazo de neymar una pared que sí qué lindo gol oye ese pared le devuelve en el borde del área pega y junto al palo convierte la primera luego este zaguero central que no recuerdo el nombre hizo la segunda gol de cabeza Y de todas formas, con, con todo y lo que haya perdido, me parece que sigue siendo favorito la U de Chile frente a que este próximo 2 de octubre. Bien por el Santos y, y eso que ya se habían quedado sin ganso, que se fue para el Sao Paulo. Buen, buen, buen, buen equipo, buen equipo todavía el, el Santos. Y la U de Chile hizo una muy buena presentación y como es rival de ecuatoriano, estábamos ahí pelando el ojo. Eh, justo ganador, superior al Santos, Eddie y cuando tienes sí, un Neymar sí. y cuando tienes un Neymar de tu lado probable que ganes así también, eso que se, se comió un penal, y eso que se comió un penal, dos penales seguidos le viene atajando Johnny Herrera hablando de Chile se lesionó el portero Claudio Bravo, no estará visitando Quito con la comitiva de la delegación chilena se suma se les... a Suazo así es algunos más Eh, mejor para Dime. nosotros ¿no? eh, Resultados de serie B El Rocafuerte venció 2 por 0 a Ferroviarios Valle del Choc a 0 Espoli 3 eh, River Plate 2, Imbabura 2 Musucruna 2, Azogues 3 Una espectacular remontada del Guacamayo Grecia 0, Quevedo 0, UT del Cotopaxi 2 Católica 2 Ya hay 5 de 6 clasificados Los vamos a especificar más adelante Cuando arranquemos con las tablas de posiciones Que vamos a arrancar ya mismo Ahora mismo y por qué no? Sí. Tabla de posiciones de Full Asociados. Tabla de posiciones. ¿Sí? ¿Sí? Primera del fútbol ecuatoriano, los numeritos dicen que el puntero es todavía el Macará. Con 21 más 3 y pasó a ser parte también de la punta, el MLEG, con 20 más 5. Diferencia, segundo viene la Liga de Loja con 20 y más 4. A ver, más. Perdón, la liga de Quito. Le, le, le, cuarto el Olmedo con 19 más 6. Quinto Barcelona con 18 más 6. Sexto el Manta con 18 y más 3. El técnico Universitario, 16 menos 7. Octavo es el Nacional con 12 más 1. Noveno el Liga de Loja, 11 más 1. Décimo lugar el Cuenca, 9 menos 5. Décimo primero el Independiente del Valle, 8 menos 9. Último lugar para el Deportivo Quito, cuatro menos ocho, recordando que tiene tres partidos menos. Ya en la tabla acumulada habíamos ofrecido que vamos a hablar de la misma. Emelec está primero con cincuenta y siete puntos, Barcelona segundo con cincuenta y seis. Liga tercero con cincuenta y cuatro, Liga de Loja con cuarenta y nueve en el cuarto lugar. Manta, Independiente y Deportivo Cuenca, quinto set ...y séptimos con cuarenta y cinco puntos, octavo Macara cuarenta y dos, noveno Nacional cuarenta y empieza a asomarse el Fantas... <tose> <tose> <tose> <tose> puntos, un décimo el técnico universitario 34 y último es el Olmedo con 33. Los premios van así, Barcelona versus Macara sería la gran final, el repechaje por Libertadores, eh, Melec versus Liga, el ganador Libertadores, primera fase, el perdedor a Sudamericana 2013, y por el otro cupo a Sudamericana lo pelearían Liga de Loja contra el Manta. Pero recordemos que falta todavía media segunda etapa, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo todavía, pero la cosa está así. Vamos con Serie B, Eddie. Usted lleve el grupo A, Deportivo Quevedo 17 más 5, Universidad Católica 17 más 4, Grecia 15 más 8, Espolis 12 más 2, Usted del Cotopaxi 11 menos 2, Valle del Chota 1 menos 17, esto es el grupo A. Grupo B liderado por el River Play 17 más 8, segundo el Azogues 13 más 1. Tercero el Ferroviarios 3 y 0. Cuarto el Inbabura 12 y menos 4. Inbabura. Quinto el Roca Fuerte 10 y más 2. Sexto mushugruna 6 y menos 7. Alexa, bueno, al hexagonal final de ascenso ya están clasificados Católica, Sogues, el Quevedo por Acumulada, Ferroviarios por Acumulada, River porque ya ganó prácticamente, no, ya ganó su, su grupo. Sí y falta definirse el último cupo por asum uh, por acumulada los candidatos es Poligresia, Ute del Cotopaxi y remotamente el Rocafuerte, no tanto no no tan no tan bueno prácticamente no. En cuanto a la segunda categoría, la zona A, Aucas 23 puntos, Pilawin 17 puntos. Y ya no más porque el Aucas está clasificado y el Club Alianza 12, León con 12 no ya no es ya no llega. Eh, esta a ver si es que Pelileauinti es uno de los mejores según. Grupo B, el grupo de la controversia, lo comanda el Juventud Minera con 17, Cuniburo con 15 2 de marzo y Pelileo con 12 Pelileo se queda sin hacer ya nada el grupo de, en la zona 3, grupo A Alfaro Moreno con 16 puntos, de estudiantes de eh, la SUA y 16, Orense con con 14 puntos, entre, eh, va a estar peleado estos hasta el final, zona 3, grupo B, Municipal Canañar, ya clasificó con 19 puntos, Deportivo, Bolívar con 12, y Estudiantes del Guayas con 10, e intent, intentan por ahí sacar un cupo, me parece que no lo van a lograr, están entre los peores segundos, en la zona 4, grupo A, El Águilas, 19 puntos, Liga de Puerto Viejo 13 y Santa Rita de Vinces también con 13, se juega el partido definitivo en Vinces entre Santa Rita y La Capira, ay, ay, ay el grupo B tiene a Delfín en primer lugar con 18 puntos Venecia de Pavaollo con 18. Eh, a ver Delfín con 19, Venecia con 18 y 3 de Julio con 13, el Delfín ya está clasificado eh, a la no. parte final lo mismo el Águilas lo mismo el Muni de Cañar, lo mismo el Aucas El Juventud Minera Faltan unos pocos cupos Por saber eso la próxima semana Cuando ya se acabe esta parte de Sonales Largo el proceso sí. Largo y tornoz Sí Eso es, tabla de posiciones Diferentes, creo que Es momento de irnos A hacer una parte que no sé me, yo creo que nos ha estado oyendo un poquito mal últimamente Edison los pronósticos sí bastante mal, bastante mal. sí bastante mal los pronósticos vamos los pronósticos de aquí en Fútbol y Asociados será que también anda tan irregular el campeonato no para cualquiera sí Brown, pronósticos de Edison próxima fecha próxima Cuéntanos. fecha la fecha 13 la que se inaugura este viernes 28 de septiembre y va a ser tan complicado, pero bueno 19 horas 30 en el estadio de Liga Deportiva Universitaria La U, Quiteña enfrenta al Club Sport de Melec 19 horas 30, insisto una vez más fecha espejo 19:30. Uh, se viene el empate, 1-1 ¿Qué opinas, Daddy? Yo creo que va a ganar Liga 1-0. Siguiente partido. Ese mismo día. Ese mismo, a ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que ya lo cambiaron. ¿eh? <risa> ya hoy. Ya lo para el 28, pero finalmente lo, lo están desplazando hacia el 30. Pero bueno, vamos entonces nomás con el 29. <risa> El sábado... ¿Quién juega el 29? A las 3 de la tarde en el Hockey de Manta... El Manta Fútbol Club recibe al Macará de Ampato. Fecha Espejo. Estadio Hockey. Creo que gana el local 2-1. Siguiente. Dos por cero para el Atunero. Eh, a las dos horas en el Estadio Olímpico Atahualpa... ...este juego es muy importante... Allá abajo Deportivo Quito recibe al Centro Deportivo Olmedo Me parece que empatan 1-1 ¿Qué opinas de ahí? Yo creo que 2-1 triunfo para el Deportivo Quito Siguiente juego Resto de juegos para el día domingo en el Estadio Olímpico Atahualpa, mediodía, el Deportivo Cuenca recibe al Club Deportivo El Nacional. Gana El Nacional 1-0. Eddie. Empate 1 por 1. Let this off the backs. O sea, en el juego. Entonces, nuevo horario de lo que pasaba del 28 de junio va, vamos a pasar para el 29 1 de septiembre porque no hay cómo decir 30 de septiembre, ay, perdón. Eh 30 de 30 de septiembre. Eh, y Atlético Universitario en el Bellavista recibe a la Liga de Loja. <susurra> o sé sea que eh, termina ganando Adorasil sí la línea de la, la Liga de Loja 2-1. ¿Qué opinas? Me juego por el empate uno por uno. Y finalmente, en, a las 16.30 de aquel 29 más 1 de septiembre, en el estadio monumental 16.30, Barcelona recibe al independiente del Barrio. 2-0. gana Barcelona. ¿Qué opinas de él? 1-1 triunfo para Barcelona viene siendo todo el programa Eddie eh, muchas gracias por su atención nos ha salido un poquito accidentado esperemos que no noten demasiado la cuestión del programa esperamos haberlos entretenido informado eh, ampliado su criterio de por sí ya formado muchas gracias, esperamos que nos escuchen en una nueva ocasión hasta luego esto ha sido el fin del podcast de hoy hasta el próximo Che, esto es fútbol de asociado. Hola,